Thank you. Eso, Egunon, hoy, emitiendo desde la 97 y Ratia para Suelta la olla seguimos con esta serie de entrevistas que esta vez nos lleva a tratar el tema de, las, de la memoria histórica. Para hablar sobre la memoria histórica, qué es, y hablarnos también del proyecto que han arrancado en el casco viejo, Echevarrita Memoria Alcartea, tenemos a ariz a apello y a Álvar con nosotros. Onguietorre. Opa, Egunon. Egunon. Egunon. Bueno, primero, antes que nada, preguntar a ver qué es Echevarrieta Memoria del Cártea. Eh, bueno, antes que nada, eh, agradecer por la oportunidad de, de esta entrevista, eh, tanto a la rueta más aspirativa como a Suelta la olla. Y, eh, bueno, eh, Echevarrieta Memoria del es pues el grupo de, de memoria del casco viejo de Bilbao, el grupo eh, que, bueno, decidimos crear hace escasamente año y medio pues eh, para trabajar eh, la memoria en el, en este barrio histórico de la ciudad. Y bueno, surgió eso, pues un poco con el 50 aniversario del asesinato de Xavi Echevarrieta, eh, que fue el 7 de junio de 2018. Y bueno, pues eh, eh, bueno utilizando eso como excusa y, y la importancia que este personaje tiene en la historia tanto de nuestro país como de de nuestro barrio pues eh, decidimos crear este grupo no eh, sí que es verdad que ya desde antes eh, estábamos cierta gente que veíamos pues como la necesidad de, de, de un relato memórico desde la perspectiva popular en el casco viejo no que un barrio históricamente que ha sido ocupado por las clases populares y que hoy en día pues pues eh, Eh, está perdiendo esa identidad popular, no esa identidad de barrio como tal, pues eh, debido a los bruscos cambios que está sufriendo Bilbao en esa apuesta por el turismo, por la terciarización, etcétera Y bueno, eh, veíamos como el casco viejo, que es eh, un barrio puntero en, en estos cambios estructurales que está sufriendo Bilbao, pues eh, como está eh, sufriendo eh, una gran pérdida de identidad eh, desde el punto de vista... ...popular, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, si sí creemos que eh, este proceso de turistificación eh, está un poco invisibilizando... ...esas identidades más vinculadas eh, al Bilbao de la modernidad, a, al Bilbao industrial... ...y, y bueno, pues eh, creíamos eh, necesario crear un grupo que, que viniera a reivindicar esa composición popular y trabajadora... de del casco viejo histórico no además claro en este tiempo de cambio de ciclo político en eusscale herría pues eh, la memoria está siendo un campo de batalla bastante interesante no o pujante y bueno ante los relatos oficiales que que, que están en cierta manera invisibilizando las décadas de lucha de resistencia de organización de mecanismos solidarios de ese billoa industrial obrero bueno popular como queramos de eh, un poco referirnos a él, pues sí que creemos necesario aportar el relato en el que se, se visibilizan todos aquellos sujetos y elementos que desde el relato oficial se pretenden invisibilizar. no Por eso, bueno, nuestro trabajo apunta un poco eh, a sumar a ese relato que gira en torno a tres ejes, no que serían un poco el eje de clase, eh, la perspectiva feminista, y, y bueno, también siempre tratamos de de trabajar desde un eje nacional vasco, en cierta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, más o menos en torno a esa idea de, de aportar a un relato memórico eh, pues popular y del barrio y para el barrio, pues surgió Echeverrita Memoria carte Muy bien. Y en este año y medio que llevamos ya desde que os creasteis o os organizasteis para dar respuesta a este problema, ¿qué actividades o qué iniciativas habéis llevado a cabo? Bueno, pues aparte de... costó arrancar, ¿no? Porque, claro, nos juntamos y nos tuvimos que poner a pensar un poco, bueno, eh, si sí sabíamos lo que queríamos hacer, pero específicamente que queríamos trabajar, ¿no? Y partiendo de esos tres ejes que he mencionado antes, que serían la clase, el eje nacional, desde el punto de vista nacional vasco y... Y, y bueno siempre sin olvidar la perspectiva feminista pues bueno pues empezamos a tocar diferentes temas y a tratarlos un poco más teóricamente. ¿no? En eh, los primeros meses nos dedicamos un poco a, a hacer trabajo más teórico y bueno de ahí después pues hemos podido eh, sacar adelante ciertas actividades por ejemplo hemos empezado y bueno ya llevamos haciendo durante este último año unas cuantas veces eh, diferentes tours por el casco viejo un poco también en ese sentido de bueno pues hacer ver también al barrio que Eh, mientras los tours turísticos estos se dedican en cierta manera a desinformar y a vaciar de contenido al barrio, pues nosotros estamos intentando eh, eh, realzar ese contenido que está perdiendo el barrio, ¿no? Entonces, bueno, hacemos tours turísticos en relación a la guerra civil la represión franquista, hemos hecho otros, bueno, tours turísticos, le llaman tours o... Le llamamos... Sí, porque participa gente de aquí también, ¿o es pensado en los turistas? Eh, no, no, no, es es... Para gente del barrio, obviamente, pero también para para toda aquella gente que esté interesada, ¿no? no visit Nosotros eh, siempre decimos que en el barrio, pues igual, estamos sufriendo este proceso de turistificación eh, masivo y un poco agresivo, pero eh, nosotros, eh, visitantes, sí queremos, ¿no? No queremos eh, turistas al al estilo de lo que se conoce como turismo, pero siempre estamos eh, contentas y contentos de que venga gente a conocer el barrio desde esta perspectiva, ¿no? Como es, ¿no? Desde su identidad popular. Uh -huh. Entonces, bueno, aparte de este tour que ya mencionaba de la gracia y la represión franquista, pues eh, hemos hecho también... Eh, tenemos un tour en relación a la euskera y su desarrollo en Bilbao y su relación con Bilbao mismo, ¿no? Porque, bueno, veíamos como siempre hay ese prejuicio de que Bilbao... Eh, no es una ciudad muy euskaldun, pero bueno, eh invitamos a la gente a que contacte con nosotros y se apunte a este tour para para hacerle ver eh, que que que no es así, ¿no? Que curiosamente y paradójicamente es la ciudad con más hablantes de euskera de, de Euskal Euskalerria en eh, muy Bilbao esto también. Y bueno, luego aparte pues sí que hemos hemos organizado actividades en torno pues eh, a revueltas o machinadas populares en el Bilbao de la Edad Moderna, ¿no? como por ejemplo la revuelta de la sal en el siglo 17 o la machinada de las aduanas en, a principios del siglo 18 no Estos tours los hemos trabajado algunos nosotros eh, propiamente y en otras ocasiones pues hemos contado con la participación de historiadores como Héctor Ortega que eh, pues eh, han colaborado con nosotros en, en la realización de estos tours. Eh, además, bueno, pues hemos estado organizando diferentes charlas en torno a la memoria histórica, eh, presentaciones de libros como el de eh, Ollane Valero, eh, de Euskal Languilla Andrea, que ha sido publicado recientemente y del que luego seguramente hablaremos un poco más. Y bueno, eh, organizamos otras actividades, pero bueno, algo que también desde que surgió Echevarrita Memorial Cartea eh, hacemos ese el homenaje anual a Ovidio ferreira que fue un, un vendedor de periódico eh, del casco viejo eh, asesinado en los años 80 por por la policía no entonces bueno eh, anualmente el 14 de julio hacemos su, eh, bueno hacemos un pequeño homenaje ¿no? y para acabar con igual con este recorrido que venís haciendo diríais que en los tours la gente conoce el, el material que presentáis o le es completamente ajeno y novedoso Bueno, hay de todo, depende el público, ¿no? Bueno, igual eh, eh, los compañeros pueden... Eh aportar en esto, pero depende también el público de cada turno, o sea, hemos hecho tours eh, pues porque nos los han pedido las jóvenes del barrio en sí. días como Gastegunas, entonces pues eh, la parte más teórica, por ejemplo, de lo que era la guerra civil y la represión franquista, pues como la acaban de dar en el instituto, la tenían bastante reciente, pero esos chascarrillos más personales del barrio y tal, de sí. eh, lugares donde se, se reflejan Estos hechos históricos igual no los conocían tanto yeah. otras veces en cambio el, el la composición del grupo que ha venido a participar en el tour ha sido un poco más eh, adulta digamos y en esa, esa en esas ocasiones pues igual había esa falta de conocimiento teórico de fechas tal y cual de cómo cómocion cómo fue cómo se desarrolló la guerra civil aquí, pero si sí conocían eh muchos de esos lugares en donde se reflejaba yeah. la guerra, ¿no?, como lugares que habían sido bombardeados o lugares que sirvieron como búnkers eh, antiaéreos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora igual no sé si esta pregunta se la debería hacer a Aritz, un poco preguntando por la actualidad que estáis llevando a cabo qué qué planteamientos estáis llevando para este curso. Vale, algúnón. Eh, eh, pues para este curso, bueno, y hemos hecho varias asambleas antes de de hacer eh, una, de presentarnos un poquito para este año eh, al barrio, ya luego lo comentaré otra vez, y bueno, eh, tenemos dos, tres eh, líneas eh, a seguir, eh, la primera sería, eh, bueno, eh, unos eh, unas dinámicas igual continuadas en el en el curso. no eh, eh, La primera sería, bueno, queremos reunir la, eh, diferentes eh, efemérides que tengan relación con el casco viejo, eh, de la índole que sea. Entonces eh, hemos puesto, pues eh, para eh, acercarnos también al barrio y que ese, esa eh, reconstrucción de, de la memoria sea más popular aún, Eh, bueno, unas memorias en chocoa, unos eh, como lugares de memoria en varias tabernas, eh, locales o centros eh, que invitan a, a, a cualquier persona del barrio, que sea ajeno a ello, pero que, que tenga dentro de la memoria eh, guardada alguna fecha particular ahora para aportarla ahí al momento y nosotros pues las vamos a ir recogiendo para dentro de unos años poder hacer o dentro de unos meses que se diga poder hacer eh, bueno poder comunicarlo al barrio más masivamente eh, cuando hayamos ido recogiendo varias efemérides y en el caso de que salga eh, bien que la gente participe pues lo podríamos continuar pues para eh, posteriores cursos eh, Y, pues como otro otra línea de continuada en el tiempo pues eh, tenemos en, en mente eh, como luego voy a hablar un memoria alguna y de ahí igual queremos empezar también a eh, abrir eh, la vía a, un, a otros temas burocráticos como sería eh, bueno pues pedir eh, eh, que no que no se retiren las placas algunas placas que, que se ponen en la calle también eh, tenemos intención de pedir mediante firmas cambios de, de nombres de calles entonces todo eso está está por ver pero ese serían un par de cositas que tenemos para eh, como durante todo el curso eh, aparte de eso eh, este curso lo vamos a utilizar eh, y también mirando al siguiente porque eh, se cumplen años redondos de, de, de varias de varias fechas de claves eh, en nuestra historia. Una de una de ellas podría ser, eh, bueno, el, el, en 2020 eh, se cumplen 50 años del proceso de Burgos y tenemos pensado, eh, pues más o menos a principios de abril o así, eh, hacer una lectura continuada del libro Los vientos favorables eh, de José Neche Barrieta. Eh, estamos haciendo acopio de algunos libros que hay para poder eh, ponerlos en manos de, de, la, de las personas que se, que se acerquen y, eh, bueno, pues una fecha tan marcada como sería el proceso de Burgos, eh, al cumplirse 50 años y, y, y bueno, eh, siendo Joséán bastante importante en la historia de este, barro, de este barrio también, pues habíamos pensado en hacer un, una, una lectura continuada de su libro. Bueno, eh, Aparte de eso, eh, bueno, como he comentado antes, queríamos preparar un día de la memoria eh, para este año, más o menos sobre junio así, y bueno, ahí sería ya así un día muy mucho más popular, abierto igual a esa gente que igual a un, a un tour, a una charlilla no, no pudiera venir y... Y queríamos pues bueno marcar esa fe esa fecha para eh, con todas las personas del barrio y reconstruyendo la memoria de una, de una forma pues igual un poquito más eh, festiva o dinámica eh, para finalizar con esta parte de los proyectos así de, de este año eh, bueno ahí vamos a tener eh, marcada una fecha en este calendario que todavía no sabemos cuál es pero eh, bueno dentro de poco se va a estrenar el programa de televisión o una teleserie eh, la línea invisible y desde tebarta Memorial cartea pues queríamos hacer pública nuestra reflexión sobre la cita serie y bueno porque tenemos eh, intención de verlo con unas gafas bien graduadas y es que me, mariano Barroso, que es el, el, el que dirige este esta teleserie creemos que hace una lectura parcial y desfigurada sobre el conflicto político que, que todavía continúa vivo en Escalería y eh, bueno hace parte de una elemental y grave manipulación que donde establece el comienzo del ciclo armado con la, con la muerte del Guardia Civil José Pardines y, y el, del miembro de ETA, Xavi Echevarrieta, ¿no? como si toda la sangre y las lágrimas empezaran a empezarán desde a partir de ese día, ¿no? Y además es que no es solo eso, sino que hace una, una deformación maliciosa sobre quién fue Xavi, eh, sobre la importancia que ha tenido esta persona tanto en el movimiento antifascista y, y, y de resistencia vasca y eh Bueno, le, le intenta poner sin, sin ninguna dicotomía en frente del torturador Melitón Manzanas y, y bueno, sí, en el mismo plano y sin y, y sin ningún pudor. Entonces, eh, queríamos denunciarlo y, y bueno, es una fecha que tenemos marcada ahí para cuando empiecen a darle bombo. El año pasado ya estuvieron en, en Bilbo grabando parte de esta teleserie y bueno algunas varias vecinas del de, de gasco viejo nos acercamos a, a protestar eh, por la manipulación que pretende hacer esta serie y les hicimos llegar a, al director y a, a los productores de, de esta serie pues sí. varios documentos materiales eh, de la memoria de la memoria histórica que manejamos nosotros por lo menos para hacerles llegar y y que lo tuvieran a mano, o sea, sabiendo que seguramente no iba a cambiar nada, pero bueno. Y nada, pues para finalizar, eh, bueno, como había comentado antes Pello eh años atrás hemos hecho varios tours o varios varias exposiciones, eh, presentaciones de libros en el caso de eh, Euskal Langile andrea de Oianni Valero, que es eh, compañera de De, del grupo lo, lo tenemos pensado volver a, a hacer esa presentación en, en el barrio y eh, bueno eh, tenemos también pre, ahí preparada una una presentación sobre lo que produjo la legión Cóndor en y y eh, seguramente repetiremos también el tour que ha comentado Pello sobre la Euskera en el casco viejo porque bueno, pues una vez realizado a varias personas en acercado a nosotros eh, pidiendo que, que lo repitiéramos y si si hubiera ocasión. Entonces, bueno, pues ahí tenemos unas cuantas cosas para hacer y ahora nos queda Eh, marcarlo en fechas eh, para ello eh, el, el, el otro día hicimos una presentación del proyecto en, en, en el barrio del barrio de Adasca y pues varias personas se acercaron eh, estuvimos lo presentamos y luego nos quedamos un poco charlando porque queremos también esa aportación popular para llevar adelante eh, un proyecto que puede ser para pa el año que viene pero es un proyecto muy gordo por ejemplo que tenemos porque tenemos eh, eh, pensado realizar un documental eh, para reforzar esa memoria de, de Ovidio Ferreira, el, el vendedor de periódicos que, que asesinaron y, y bueno, es un proyecto gordo que tenemos entre manos, que, que requería varias visitas a, a documentos y así, entonces para esa ayuda popular y de gente del barrio nos va a venir muy bien. Sí, sí, desde luego tenéis pensadas actividades para este año también, así que bueno, animamos a la gente a ir a la asamblea, ¿no?, que es este sábado. Eh, sí, a las 12, a la, eh, ha sido ya este sábado, fue Ay, perdona, a, las, sí. a las 12 en Adasca, y, y bueno, está estuvimos muy a gusto y, y bastante respuestas recibimos de, del bar. Va, vuelve la pregunta esa, Rita, vale. Vale. luego lo cortamos. I Iba a decir que, que repetimos la escena. <ríe> bueno, sí, entonces nada, animar a la gente a... Nada, pues eso, animar a la gente entonces que hay muchas cosas para hacer este año y que se acerquen, a se pongan en contacto con la asociación Echevarrieta Memorial Cartea pues para si quieren participar en, en todas estas actividades o plantear nuevas incluso. Sí, bueno, ahora igual comentará Álvaro, pero también... Eh las redes sociales eh, como Facebook, Twitter y También andáis y por además. ahí. Eh, andamos por ahí, sí. por lo tanto con poner el nombre creo que nos se Estamos encontrará. en todas. Eso, eso. <risa> <risa> bueno, por último, y Álvaro ya solo me quedas tú para pillar sí. por banda y sí que es verdad que la memoria histórica es algo que últimamente pues está en primera fila, se está poniendo en valor y están surgiendo muchas, bueno, no sé, muchas muchos puntos de vista, ¿no? diferentes a la historia igual eh, que teníamos ya marcada como la única y verdadera. No sé. Que, ¿A qué se debe todo esto del resurgir de la memoria histórica o todo este tema que ha salido de repente? Bueno, yo creo que, que en primer lugar es, es un poco importante diferenciar entre lo que es la historia como tal y la memoria histórica, ¿no? Porque a veces se confunden un poco, yo creo, mm. y, y aunque no son conceptos que no tengan relación, sino que tienen muchísima relación, yo creo que una forma de, de verlo es entender la historia como una disciplina científica, vamos a decir y eh, como podría ser pues la sociología o la biología no la que sea no que tiene un poco como objetivo eh, mejorar el conocimiento científico en este caso sobre el pasado y, y luego por otro lado está la memoria histórica que tiene que ver un poco con, con los relatos yo creo que cualquier comunidad humana necesita tener un relato sobre sobre quién es sobre cómo ha llegado a dónde está y, y ahí es donde tranjo un poco la, la memoria histórica Eh, también hay que tener en cuenta que un poco la historia pues juega con, con, con la investigación profesional de las fuentes ¿no? por decirlo de alguna forma la historia está en los libros mientras que la memoria histórica está un poco en la cotidianidad ¿no? Eh, aquí en el casco viejo puede ocurrir que, que tú sales cada día a trabajar desde tu portal y en el portal de enfrente la policía española mató a un, a un vendedor de periódicos que se llamaba Bello Ferreira, ¿no? Eso es la memoria histórica, el, el tener un poco ese relato sobre sobre la comunidad en la que en, en la que tú en la que tú vives y en este caso y para lo que respecta un poco a a a Echevarrieta Molle Caldera, la memoria y el relato de nuestro barrio, ¿no? Y de, de, un poco de, del pueblo, del casco viejo de de Bilbao. Yo creo que es un poco ahí la, la diferencia que se puede quizás establecer. Y yo creo que también igual eh, hay que tener hay que tener en cuenta de que la memoria, al contrario que la historia, es verdad que se puede hacer historia de muchas formas diferentes. Y la historia tiene mucho que ver con la política también y que la perspectiva política con la que tú haces historia va a marcar mucho qué tipo de historia vas a hacer. Pero también es importante ver que la memoria puede ser múltiple, que diferentes comunidades pueden tener historias en eh, diferentes memorias y diferentes relatos eh, nosotros queremos explicar el nuestro queremos desarrollar el nuestro y queremos cultivar el nuestro sin tampoco quererlo imponer a nadie y es por eso que, que nos molesta no o que nos producen rechazo cosas como como como esta teleserie no sobre chaveche barrita porque lo que lo que entendemos es que Que lo que hace es imponernos un relato que no es nuestro que no es del pueblo del casco viejo de Bilbao y una especie de relato único eh, contra el cual nosotros también pues queremos poner una alternativa y queremos alzar nuestra voz uh -huh. muy bien la verdad es que en esa lucha igual a veces también puede tener importancia el que unos eh, vayan a acabar en netflix o en programas sí. así y que otras voces sí. sean mucho más difícil de sean mucho más difíciles de alzar no Sí, sí, por desgracia yo creo que también hay una serie de intereses y además creo que en todo lo que tenga que ver con el conflicto político eh, y armado, ¿no?, que, que ha tenido lugar en, en este país, hay determinadas voces y determinados intereses detrás de promocionar determinados relatos, ¿no?, eh, y que al final a veces parece que, que, que ves... Eh, producciones o lees cosas que parecen más una proyección de las políticas antiterroristas vamos a decirlo así que no eh, que no verdadera historia o que no verdadera memoria Bueno, pues con esto ya nada más, nos quedamos sin tiempo muchas gracias de verdad a los tres por haber venido y a construir historia a construir memoria, a nuestra manera por lo menos que no acalle nuestra voz Es que ricasco oh, sube Era la muerte azul maravillas, florecica de la raga pola del camino te seguiré donde vayas amon reala ocho portillo asarta buda santa cara para sembrar las cunetas De flore republicana